Signo lunar sagitario. La luna nueva en Aries llegó y con ella una nueva identidad en el área que mueve tu corazón. Vida sentimental, creatividad, hijos, disfrute. Está claro que este nuevo rol lo que ya no quiere es que te ames de la misma manera y por tanto que aquello que creías que era lo mejor para ti tiene que transformarse. La luna seguidamente entrará en Tauro. Para preparar el terreno a Venus, que entrará el día 14 a su propio domicilio. Mercurio y el Sol lo harán el día 19. Todos junto a Urano, que está deseando dar uranazos. Tauro para ti es tu calidad de vida, cuidados a nivel general y la salud. Si te das cuenta, esto es movimiento en tu columna vertebral, porque es tu calidad de vida y cómo te organizas ante ella. Así que atento a todos esos imprevistos que aparecerán en tu día a día, rutinas y responsabilidades diarias, porque está claro que el cambio se hará a patente, aunque primero sea Venus la que te hará desearlo. Algo a tener en cuenta: ¿dónde crees que eres indispensable? Ahí lo dejo. Si has leído la entrada Preparándonos para l o Suranazos, Habrás visto que todo lo que mueve Urano alimenta la zona de Acuario, allí donde se encuentra Saturno poniendo sus límites. Acuario es tu zona de comunicaciones, comunidad, cómo te relacionas, cómo piensas, cómo vibras y cómo te ven los demás a la hora de expresarte sin juicios. Lo que está claro es que todo te lleva a ver venir un gran cambio. Jueves, viernes y sábado, la luna en Géminis pone en jaque mate a la pareja o esas relaciones estrechas, porque será el momento de ir dirigiéndote a esos nuevos acuerdos o disoluciones de los establecidos para ir dando fin a situaciones que ya te han desbordado lo suficiente. Y como ya estás metido en un nuevo rol en el que, en el que lo importante es tu corazón, no tendrás dudas a la hora de comunicar. Que lo que necesitas es algo de novedad que alegre tu cuerpo. Sábado, domingo y lunes, luna en cáncer. Esta luna te hará aceptar realidades en la zona de compromisos adquiridos, por lo que no cabe duda que transformarás todas esas estructuras caducas. Aquí me refiero a asuntos económicos compartidos y, como no, enfoque íntimo y sexual. Este tránsito coincide con la entrada de Mercurio y el Sol a Tauro, por lo que pareja y profesión se disponen a dar el salto. Tranquilo, no todo ocurre en un mismo día, pero la entrada de los dos juntos a la zona de tu calidad de vida y de todo eso que tú haces en tu día a día sí que será una explosión energética que hará temblar ciertos cimientos. El tema trata de modificar la escala de valores y por tanto salir de lo conocido. Y para ello, la primera luna cuarto creciente en Leo llegará el día 20. Aunque hasta dentro de un mes justo no estarás debidamente preparada, mi querida luna sagitariana. Este proceso va a necesitar dos lunas cuarto creciente en Leo. Y no me extraña, porque así estarás mejor predispuesto a proyectar. Hacia dónde quieres evolucionar y encaminar tu nueva filosofía de vida en la que no faltará el reciclaje personal. A nivel diario,、eh, Luna que trae asuntos en el extranjero, estudios, asuntos legales y todo dirigido hacia un nuevo concepto de la verdad. Tu regente Júpiter te está dando ese empuje y esa confianza. Para que no pierdas las riendas a la hora de comunicar lo que sientes.